La red Juntos Podemos en un ambiente sano Te invita este sábado 6 de noviembre a partir de las 16 horas A participar del primer festival de la red de vecinos e instituciones de la zona sur Vamos a tener juegos deportivos, gimnasia en familia, música, películas, venta de comidas, lota Y mucho más Y como si fuera poco, cerramos con un recital a todo dar Acercate este sábado 6 de noviembre a partir de las 16 horas a la Plaza Santa Rita Te invita, la red Juntos Podemos en un ambiente sano El recital se transmitirá en vivo por Radio Minca 88.7 El asentamiento del diario